MUNDOFONÍAS fonías Mismo Comenzamos Mundofonías y en este caso continuamos con el repaso de discos favoritos de Mundofonías del año 2012 y hemos abierto con uno de nuestros favoritos de esos discos que, que desde luego que nos tienen que llegar al corazón porque todo lo que hace esta mujer a nosotros nos gusta mucho porque es realmente pues, muy buena. Es una cantante extraordinaria y una autora también increíble y en este caso se junta con otro pedazo de artista también para hacer este disco. El disco es Periplus, de Ambulaciones Luso-Gregas, y lo firman Amelia Muge junto con Mijales Lukovicas, ella portuguesa y él griego. Y Veíamos el tema Pesado como Ferro. Pues así abrimos Mundofonías y seguimos repasando un montón de joyas de este año 2012. Y aquí estamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Sigane, Y otro de nuestros favoritos eh, en esta ceremonia de entrega de los Fabis de Mundofonías pues va para uno de los artistas griegos que además colabora en el disco que hemos escuchado anteriormente de Amelia Muge y Mijales Lukovicas. Se trata de Dimitris Mistakidis. με χάσει κλεισκοτσάνη την περνάω και σαν μου λάχη τα βάτζι, στρωτί, την αμολάω Μα σαν μου λάχη σταυρώ της ευθύστην αμολάω την και Επαλάβει κάνω και δεν μιλάω Μαστούρις πάντα την περνώ και με σε ρε τη λύκη Τις γόμενες τις εξηγώ με το τσιγάρι λύκη. Μα σαν μουλάχιστα βρω τη ύπεση στην άμπολα. Την πάπια και την παλαμπή. Κανό και δεν μιλάω. Χαρμάνε ώρε δεν θα στο πάω για να φουμάρω του ντερβίσι τότε και που τον πατάει μάρο Μα σαν μου τη σεβδίστη να μου Την πάπια και την πάλα κανό και δεν μιλάω Ahí teníamos a Dimitris Mistakidis, este disco que originalmente fue publicado en Grecia con el título de 16 canciones de Rebetico, tocadas en la guitarra, y que tiene su edición internacional en este pasado año 2012, a través del sello World Music Network, con el título de Introducing Dimitris Mistakidis, es decir, presentando a Dimitris Mistakidis ya para el público internacional. Así que, Dimitris, aquí tienes tu Fabi. El disco de Dimitris es uno de los elegidos como favoritos de Mundofonías en este año 2012, y de él hemos escuchado esta pieza titulada o Seretis, música rebético, música que nos habla desde el corazón de Grecia. Y vamos de maravilla, maravilla, porque a mí me encanta Dimitris Mistakidis, y el siguiente disco también es una auténtica pasada. Lo firman Kerdoncouf, Le Floch y Vertu. Hoy vamos el tema Concert Me dentro del disco Casout de Tyr, que firman Gaby Kerdoncouf, que toca la trompeta, Jean Leflot, que toca el acordeón, y Yves-Marie Vertu, que toca percusiones. Pues también para ellos, por este disco maravilloso, que mezcla un montón de influencias de Oriente y de Occidente, otro Fabi, para allá que se va hasta Francia para ellos. And the next Fabi goes to, el próximo Fabi, va dirigido a el trío Joglar, también desde tierras francesas, desde el sur de Francia, con la voz de Delfín Aguilera, con las percusiones de Matías Otexier y la guitarra y mandolina de Mag belliti con algún invitado más, un disco sencillo en su belleza, sin duda. El trío Joglar y este disco llamado Color que nos trae canciones con sabores orientales en ocasiones, trovadorescos, provenzales, occitanos, etcétera, etcétera, como esta pieza que escuchamos, Lo Caballer Fall, El Caballero Loco. agramon mor po tut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 Pasando en Mundofonías, los discos favoritos para este año que se nos va, 2012, y habéis reconocido seguramente muchos de vosotros aquí a Jorge Pardo. Su último disco es Huellas, un disco doble, grabado en un montón de sitios diferentes y con un montón de colaboradores diferentes. Un disco doble, y oíamos el tema que abre el segundo de los discos, unas bulerías que llevan por nombre Al Despertar. Jorge Pardo, un veterano que nos sigue gustando un montón. Así que otro favorito, otro Fabi para Jorge Pardo. Pues seguimos repartiendo Fabis a Troche y Moche, los favoritos de Mundofonías. Los Fabis, como sabéis, son esa estrellita amarilla, ¿no? como cuando le pones en tu navegador favorito a una página, pues esa estrellita amarilla que tiene una M dentro, en la M de Mundofonías. Pues esos son los Fabis que estamos entregando. El siguiente va para un grupo italiano del sur de Italia, en este caso el excelente disco del Cancioniere Greco mecánico salentino, titulado Pizzica indiavolata, es decir, la pizzica endiablada. Nos quedamos con esta pieza Nutefermare. te fermare". Música popular con excelente factura a cargo de canzoniere grecánico Salentino desde el sur de Italia. Pizzica in Diabolata, uno de los discos favoritos del año 2012. En Mundofonías, que acabamos de escuchar. Seguimos con otro grupo de Italia, también con disco favorito de este año 2012. Es un grupo de Nápoles, aunque el disco nos llega de Estados Unidos, del sello Moon June. El grupo es Slivovic, que lleva ese nombre por esa bebida hecha con zumo de ciruelo. Y el disco que hemos elegido como todos los favoritos de Mundofonías es Mania Head. este grupo Slipovich es y su último disco Bunny Ahead que se llama igual que el tema que oíamos es otro favorito de Mundofonías de 2012 y ellos tienen esta mezcla de sonoridades orientales con un toque de rock progresivo Nos vamos con el que alguna vez hemos denominado como grupo fetiche aquí en Mundofonías, los finlandeses Ala Mailman Basarat, que también en este año 2012 que despedimos pues han tenido su Fabi. Han obtenido uno de los favoritos de Mundofonías de este año, han sido uno de los discos elegidos para este repaso de los favoritos del año 2012. Su disco del 2012 se llama Balta y vamos a quedarnos con una de sus intensas piezas. Vara Carme.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 When May was all, all in blue And who should he see but a fair pretty maid Washing her white marble stone She whooped, she hollered She called so loud She waved her lily-white hand Come hither to me, George Collins Cried she For your life it won't last you long He put his band bow down by side across the river sprang he he clipped his hands round her middle so small and he kissed her red ruby lips then he rode home to his father's own house loudly knocked at the ring arise arise his father he cried rise and please let me in Oh, arise, arise, the mother he cried Rise and make up my bed Arise, arise, the sister he cried Get a napkin to tie round my head For if I should die tonight As I suppose I shall Please bury me neath that white marble stone That lies me Fair under a That I may kiss his red ruby lips Ten thousand times they've kissed mine This news been carried to fair London town rolled on London Gate Six pretty maids died all in one night T'was all for George Collins's Pues hemos continuado repasando los favoritos de Mundofonías, muchos de los discos que hemos elegido no están en ninguna otra lista ni tampoco tienen especial atención por parte de casi nadie. Y no es el caso de este disco, del de Sam Lee, el disco de debut de este cantante y autor inglés que desde luego es una maravilla. Nos encanta y además en directo también nos ha convencido y en este caso pues sí que tiene bastante reconocimiento. Su disco de debut, como decimos, es Ground of Its Own, es decir, algo así como tierra de sí mismo. Es Sam Lee y el tema que oíamos es el que abre su disco, The Ballad of George Collins la balada de George Collin. Efectivamente, este disco de Sam Lee ha sido elegido como el disco del año por la revista F Roots, la antigua Fall Roots, que este año también ha querido contar con nuestra opinión, la opinión del equipo de Mundofonías, para elaborar su selección de discos favoritos del año. Nosotros seguimos con la nuestra, con nuestros Fabis, seguimos entregando estas, estos galardones de nuestros discos favoritos, galardones simbólicos, Que consiste pues eso, en ese reconocimiento de ser uno de los discos que más nos han interesado, gustado, emocionado en el año 2012 que estamos despidiendo. Y otro de los discos que entra en esa categoría de galardonados, en esa veintena escasa de discos, es el de los daneses Over Sundet. La música de Oversundet, este tratamiento tan especial que tienen los componentes de este grupo que viene de Dinamarca sobre músicas de inspiración escandinava, aunque de propia composición, ya que son temas originales suyos inspirados en esas raíces musicales y es uno de los grupos que también ha sido elegido, es uno de los discos que ha sido seleccionado como favoritos del año 2012 de Mundofonías. Para ellos va otro de nuestros Fabis, para el disco Mascherat de los daneses Oversundet. Pues enhorabuena a todos ellos y al grupo que queda, que aún queda un último disco para repasar de esos favoritos de 2012. Es una selección hecha por nosotros, no eh, basada en ninguna lista de ventas ni ningún otro criterio diferente, sino nuestro criterio propio de lo que, es, lo que hemos considerado de mayor calidad y que más placer nos ha dado. Y es el caso del disco de Trev. Este disco de tres acordeonistas que son Didier Lalois, Bruno Letron y Vin Claes junto con un percusionista, Fred Malembre. El disco se llama Dump. Y nos quedaremos con el tema que se llama Igual que el Disco para despedir este Mundofonías, que ha sido un auténtico placer, esta vez casi pues más que nunca, con esta selección de los discos favoritos de 2012. Y nos oímos en 2013. Y, por supuesto, toda la información de estos discos la tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Ahí tenéis la relación de los nombres, títulos, etcétera, etcétera, y también las editoras de estas grabaciones que han recibido los Fabis, Los discos favoritos de Mondofonías del año 2012. Ha sido un placer por nuestra parte y seguimos disfrutando de buena música en vuestra compañía durante el 2013.